Las mujeres migradas, trabajadoras del hogar y de cuidado son violentadas por el sistema racista, capitalista y heteropatriarcal. El sistema de bienestar actual ha dejado a las personas mayores en situación de dependencia en el más completo desamparo al no considerarlas útiles. En Escarería, el, el 56% de las trabajadoras de hogar y de cuidado son mujeres migradas en situación irregular. Son ellas quienes están sosteniendo los cuidados, muchas en malas condiciones laborales. Llegó el momento de hablar muy claro. Cambia concepto de los cuidados siente el cambio es por gente la vamos a es urgente La vamos a liar Juntas, listas y feministas No se te ocurra perderlos de vista